Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 26 de octubre. Nos vamos acercando a las representaciones del Misteri, que este año serán especiales, muy especiales, porque se recuperan después de dos veranos sin la Festa de Elche, patrimonio de la humanidad, y por algunas limitaciones que aún debemos sufrir, porque el coronavirus continúa entre nosotros. La incidencia en la comunidad valenciana sigue creciendo a diferencia de la incidencia local. Hoy se van a actualizar los datos por municipios y sabremos si seguimos en Elche por debajo de esos 25 casos, por cada eh, casos acumulados por cada 100.000 habitantes, por tanto, alejados de la zona de Río. De momento, en los hospitales de Elche ayer había cuatro pacientes de COVID grave ingresados en la UCI, tres en el General y uno en el Vinalopó. Hoy, además, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dará los datos de cómo se va a desarrollar la campaña de vacunación contra la gripe, que va a incluir para los mayores de 70 años una tercera dosis de refuerzo contra la COVID, por lo que nuestros mayores esperan dos pinchazos en vez de uno. La campaña, en principio, se llevará a cabo en los centros de salud. Hoy. En unos minutos, en nuestra tertulia política de los martes, abordaremos el debate plenario que se produjo ayer lunes en el Centro de Congresos con representantes de los grupos municipales del PP y PSOE que los tendremos en nuestro estudio de Teleelch Radio Marca. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Además, hoy en nuestro programa tendremos oportunidad de comprobar cómo se encuentran las voces del Misteri para iniciar las representaciones este viernes. Y recuerden que Teleelch va a retransmitir en directo la Vespra y la Festa el 1 de noviembre. Hablaremos sobre las 10 de la mañana con el maestre de capella Javier González. Y a las 10 y media entrevistaremos a la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del CAMDELC, de Teri Antón, con motivo. ...del acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres Rurales... ...que han programado para este martes... ...y en la ronda de noticias, pues tenemos mucho que contarles... ...por ejemplo, la Bonoloto ha tocado en Elche... ...se vendió un boleto premiado eh, de segunda categoría... ...con 158.000 euros eh, del sorteo del sábado... ...en la calle Diagonal, en Carruz... ...también les contaremos que esta semana va a ser histórica... ...para el Palmeral, porque el jueves está previsto... ...que se apruebe en Les Corts Valencianes... ...por fin la ley del Palmeral... ...mañana se debatirán las enmiendas... ...la asociación Bolén-Palmeral... Pues, ha mostrado su satisfacción... ...por esta inminente aprobación... ...pero ha lamentado el tiempo que se ha tardado... ...en cambiar una ley obsoleta de protección... ...del Patrimonio de la Humanidad de 1986... ...ahora esperan que las deficiencias se subsanen... ...para poner fin... ...al estado de abandono de muchos huertos... ...desde la asociación indican que la falta de personal y medios... ...para el mantenimiento del palmeral y el deterioro de su red de acequias de riego... ...ha provocado la muerte de muchos ejemplares... ...y otros problemas son las plagas... ...la escasa reposición de nuevos ejemplares por parte del Ayuntamiento... ...o la carencia de cultivos en los huertos... ...la asociación además ha recordado que gracias a sus aportaciones y propuestas... ...ha logrado mejorar el borrador de la nueva ley... ...que se presentó en 2017... ...pero lamentan que haya quedado cuestiones pendientes... ...como el encaperuzado en el palmeral histórico... ...por razones turísticas y culturales... ...o que se permitan museos y centros de interpretación... ...en las casas rurales de los huertos. Ahora, tras la aprobación de esta ley... ...Bolén-Palmeral pide al ayuntamiento... ...que se ponga a trabajar y adapte la normativa... ...que se aprobará este jueves al Plan General... ...que redacte además el Plan Director de uso y Gestión... ...y un censo de los ejemplares protegidos. Del Palmeral, sin duda, hablaremos en la tertulia política de este martes... ...y en unos momentos comenzará. Pero antes, ya saben que iniciamos este programa La Glorieta... ...aquí, en el 101.4 de la FM, en en Radio Marca con Música. Y hoy, escogemos otro clásico de Elvis. You know I can't be found Sitting no all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel Too hard is true Baby, if I made a mad something I might have said, pleading not forgetting my past, the future looks bright ahead, don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, but baby it's just you I'm digging up.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 Let's walk up to the preacher and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I don't know, Lord, I'll have you. don't be cruel to who heart it's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you. I don't be cruel to who heart it's true. Don't be cruel, Radio Marca.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 Pasan siete minutos de las nueve de la mañana y continuamos con más música porque esta nos ayuda a reponernos de cualquier tragedia. Pues los artistas sacaron auténticas vacunas emocionales durante la pandemia, lo demostraron, y ahora en la devastación que está sufriendo La Palma, también lo están consiguiendo. Laura Enríquez acaba de lanzar un hermoso tema para sus compatriotas, para los palmeros, cumbre y sal. El faro, donde aprendí a nadar Las manos, que me sabían azar Los cuentos que mi madre me leía antes de dormir La plaza, el colegio Sueños, y alguna que otra canción. Al verano, me recuerda la emoción de aquel primer beso que aún guardo en un cajón. Si somos mozaal, y treinaba, no me hables de esperar. Aquí estoy. Te ofrezco mi canto por si quieres descansar. Aquí estoy, te traigo mis ganas, te ayudo a levantar. Tu forma, de corazón no es casualidad. Me arrullas desde la cumbre. Hasta el mar. Sembras mi regreso cada vez que me ves llegar una de mis raíces, mi principio y mi final. Si somos la litra y la vana, no me hables de esperar, aquí estoy contando las horas. Te ofrezco mi canto por si quieres descansar aquí estoy te traigo mis ganas te ayudo a levar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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y a nosotros nos gusta hacer radio aquí en el 101.4 de FM y nos gusta la música. Tiene algo de milagroso, un ejemplo es lo que ha sucedido. Hemos entrevistado en multitud de ocasiones a las responsables de la Asociación de Familiares de Alzheimer y siempre nos han dicho que los talleres de música... Son los mejores porque los pacientes recuerdan las canciones de antes. Pues eso es lo que le pasa a Tony Bennett, que a los 95 años vuelve a cantar sin saber que tiene Alzheimer. I've got you. Under my skin I've got you Deep in the heart of me You're so deep in my heart You're really a part of me I've got you yes, I do. Under my skin yeah.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 de maske on 101.4 Teleelch Radio Marca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 9 y 17 minutos de la mañana, seguimos esperando a esa tertulia política que está a punto de comenzar pero antes vamos con otra novedad musical y es que Miguel Campello, nuestro cantante ilicitano, sigue sacando sus temas del nuevo álbum con todos mis respetos versionando canciones que para él han significado mucho y una de ellas es Sopayaso Puede que me de lleva y puede que levante la voz, puede que me arranque sin manos. ya ver qué me diste después, quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistán, que luego me desato y verá, ya ver qué me diste después. Payaso me tiemblan los pies, y a su lado me dicen que estoy descolorido, me invierto a besar, ya de que me diste después, so cretino, me tiembran los pies, y a su lado me diste que estoy desconocido, me invierto a pensar, ya de que me diste después. Ya verás que no sé cómo hacer lo peor de patito pero normal, ya a ver que me diste después. Ya voy a casa de cartón, ya ayer bebía hasta ahora, pero hoy no me levanta ni Dios, ya a ver que me diste después payaso me quiembran los pie y a su lado me dicen que estoy descolorido y esto a besar ya de que me diste después son cestinos quebran los pie y a su lado me dicen que estoy descolorido y esto a pensar ya de que me diste después 101.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra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 Todos los martes, en la glorieta Tertulia Política. Pues cuando son las 9 y 21 minutos de la mañana comenzamos esa Tertulia Política de los martes con el portavoz adjunto del Partido Socialista, del equipo de gobierno, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y junto a él, o frente a él, tenemos a la concejal del Partido Popular, Loli Serna. Muy buenos días, Loli. Hola, buenos días. Pues son muchos los temas que abordamos hoy martes porque coincide precisamente con la celebración del Pleno Ordinario. Pero antes de hablar de ese Pleno del mes de octubre, vamos a hablar de algo que va a ser, bueno, pues una noticia histórica, la que vamos a vivir el próximo jueves. Esperemos que podamos vivirla, porque el próximo jueves está previsto que en les Caos Valencianes, Ramón, el Gobierno del botanic apruebe la ley del palmeral. Por fin, una ley obsoleta de 1986. ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué esperáis? ¿Esta nueva ley, en una vez se apruebe, qué tiene que hacer el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que es una buena noticia para el pueblo de Elche y para una singularidad de todos los exitanos como es el palmeral histórico. Es una buena noticia que no solo parte del botánico, sino también parte de todos los grupos de las Cortes Valencianas y creo que al final habrá un consenso y saldrá con el voto favorable de todos los grupos políticos esta ley especial de protección de palmeral, una ley que ha tenido un amplio debate donde profesionales de todos los ámbitos, de todos los ámbitos de, del sector de, de los palmereros han podido en sede parlamentaria poder debatir y poder introducir mejoras y una ley que, como dicen, acaba con una norma, obsoleta, una norma obsoleta y que tiene que significar eh, por un lado la especial protección y por otro lado el compromiso por parte de la Generalitat de financiar el mantenimiento de sobre todo de los huertos históricos de nuestro palmeral. Es, lo Eso, que más. es un compromiso que parte de la propia ley y lo bueno que parte de una propia ley es que gobierne quien gobierne quien esté al mando de la Generalitat Valenciana sea de un color político o de otro tiene que garantizar esa financiación y lo que tenemos que hacer como ayuntamiento. Uh -huh. eh, todos los grupos políticos del gobierno y de la oposición, es exigir constantemente que esa financiación sea efectiva y que se pueda destinar todos esos recursos para el mantenimiento de nuestro palmeral histórico, que muchas veces pues, no está como a todos nos gustaría, como, eh, como quisiéramos que estuviera, para que fuera un disfrute perfecto para todos los que vienen a visitarnos y para los que vivimos aquí en la Ciudad de Este. El Partido Popular, desde la oposición, ¿consideráis que tras la aprobación de esta nueva ley y ese compromiso que ha obtenido el Ayuntamiento del Gobierno eh, Autonómico de financiar el 50% del mantenimiento del palmeral va a terminar con el estado de abandono de los huertos? Bueno, Moli. primero, como tú has dicho, es una buena noticia, para, sobre todo para todos los gitanos, para un bien que es patrimonio de la humanidad. y Esperemos que se vean reflejados ya en los presupuestos que está elaborando el Botanic para el año 2023 y que esa partida presupuestaria aparezca, Pero, y si no, yo creo que estaremos ahí todos para reclamarla. Eh, un momento, Loli, eh, ¿el ayuntamiento a ustedes le compete establecer, concretar el número...? De esa partida presupuestaria del gobierno valenciano? Ustedes no, no, tienen que. Es, es, ¿no? al propio Pero, con, el consejo, es al propio gobierno valenciano. ¿Pero cuánto nos supone mantener el palmeral? ¿Eso está concretado? Eso hay que hacer una valoración, una peritación. ¿Quién? Eh, al final son los, eh, los técnicos de consellería los que tendrán ya. que hacer esa valoración. Son ellos. Pero al final, como todo, el empezar es lo más complicado y sobre todo tiene que haber ese compromiso ya ha reflejado los presupuestos del próximo año el que próximo. ustedes como Partido Popular estarán fiscalizándolos por supuesto vamos a exigirlo que no se apruebe una ley que ha costado tantísimo, como bien has dicho que data de 1986 Ya ha costado muchísimos años poder aprobarse, como bien ha dicho el compañero Ramón eh, ahí ha intervenido todas las asociaciones, ha hablado gente que sabe de lo que habla Se, ...se tengan en cuenta en todas esas enmiendas que se han introducido... ...incluidas las que presentó el Partido Popular... ...pero lo más importante, eh, si no hay una financiación... ...en la cual eh, el Gobierno del Botánico ponga esa partida presupuestaria... ...que es tan sumamente necesaria, porque está claro que el Ayuntamiento no llega... ...no llega no, claro. y todos vemos en el estado en el que se encuentran... ...por muchas cosas que hagan ellos... Se necesita un mantenimiento constante, no se puede hacer un mantenimiento este año y hasta dentro de dos años no volvemos a hacer absolutamente nada. Entonces, es muy necesaria, junto con esa ley que se aprueba, es muy necesario que se tenga esa financiación. Si no, estaremos aquí para reclamarla. Por supuesto. Y ante esa inminente aprobación de la nueva ley del Palmeral, eh, Ramón, hay colectivos como Asociación, la Asociación Bolén-Palmeral que ya les ha reclamado a ustedes que se pongan a trabajar en la elaboración de un plan director y de un censo de ejemplares para protegerlos. Eh, ¿Cómo está avanzado el plan director de uso y gestión del, del Palmeral una vez el jueves cuando se apruebe esa ley? ¿Qué tardarán ustedes en cuando aprobar se, la siguiente cuando, normativa? Cuando se apruebe esa ley nos pondremos, eh, como bien exige esta asociación y como exige <ríe> la propia norma, dentro de nuestro ámbito competencial a elaborar ese plan director y a hacer ese censo eh, de palmera. De todas maneras, ya se maneja un censo aproximado de lo que puede ser el palmeral histórico porque eh, sobre ese censo ya se presentó en su momento la... Candidatura para la proclamación como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, ese censo estará en constante evolución. Cuando sufrimos las peores consecuencias de la plaga del Picudo Rojo, disminuyó considerablemente el censo de palmeras en nuestro palmeral histórico y ahora pues, parece que, que se está eh, controlando esta plaga y, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es que estos ejemplares sigan creciendo y se puedan seguir manteniendo como merece nuestro palmeral y también han pedido que se adapte el plan general a la nueva ley. Eh, ¿Eso tardará? Hombre, eh, lo que es modificar un plan general de ordenación urbana es un asunto eh, que, como estamos viendo en todos los ayuntamientos de España, es un asunto, un procedimiento administrativo bastante singular y que lleva muchísimos años. Dentro de lo que son eh, las líneas de, que estamos haciendo para la la modificación del actual plan general, eh, no se contempla esa solución, pero se puede trabajar hacia modificaciones puntuales del plan general de ordenación urbana para trabajar concretamente en los perfiles afectados, que es la zona del palmeral histórico, para proteger adecuadamente tal y como mandatan eh, los artículos de esta nueva ley. Bien, pues vamos a hablar ya del pleno, el pleno ordinario de ayer. Eh, Loli Serna, ¿qué valoración hace de, del pleno de ayer? Le, al menos sirvió para modificar eh, precisamente los presupuestos de este año y poder incrementar esa partida destinada a las ayudas al IBI de 200.000 euros. Eh, creo que es importante porque va a ser el primer año. Recuerdo que el primer año cuando se hicieron estas ayudas sobró el 50% de la partida. Eh, durante estos años se ha ido modificando. Eh, creo que entre todos se ha dado cuenta... De que, ...de que cuando se hicieron las bases en los primeros años y, se, y sobra dinero es que esas bases no estaban correctamente. Que falte dinero, bueno, por un lado eh, yo creo que es muy preocupante que de ese millón se haya tenido que hacer una modificación presupuestaria de 210.000 euros más, eso significa el estado de necesidad que tiene la población a la hora de pagar el IBI. Y ya que el equipo de gobierno ha sido incapaz de bajarnos el IBI a todos los ciudadanos de cara al año que viene, bueno pues yo creo que debería replantearse qué es lo que pasa y que se ha necesitado hacer una modificación presupuestaria de 210.000 euros más. Como siempre, decimos que para este tipo de cosas al Partido Popular para hacer este tipo de modificaciones, de ayudas, todo lo que no sea brindis al sol y di poner dinero por poner dinero siempre van a tener al lado al Partido Popular, sobre todo para este tipo de ayudas. Pues se incrementan ustedes las ayudas al IBI por la avalancha de solicitudes pero rechazaron en el mismo pleno la petición del Partido Popular de eh, rebajar la presión fiscal el IBI a los placeros del mercado de San José. ¿por qué? Sí, vamos, básicamente es la segunda vez que el Partido Popular presenta en sesión plenaria esta moción y es la segunda vez que por motivos obvios y que por motivos legales tenemos que, desde el equipo de gobierno, rechazar. Eh, como bien comentó mi compañera, la concejala de Hacienda, Patricia Macía qué bien nos hubiera venido y qué bien les hubiera venido los placeros del Pla de San Josep que en el 2014 Mercedes Alonso y su concejal de Hacienda, Manuel Latour, no les hubiera implementado este IBI a los placeros, que fue el gobierno del Partido Popular quien les implementó. Ahora, cinco, seis, siete años después, vienen a pedir que se elimine y, sobre todo, vienen a decirnos que incumplamos la ley, porque si bonificamos el IBI a esta concesión administrativa, habría que concedérselo a todas las concesiones administrativas que tiene el ayuntamiento. Eh, por lo tanto, eh, creo que es oportuno ...ya que el Grupo Popular cuenta Pero en sus no han filas... han rebajado ustedes el IBI a, a IFA, la institución sí, ferial del... la se puede bonificar Por ejemplo, porque, era, porque era, estaba contemplado... ...porque es una institución pública, una institución pública estaba contemplado... ...y está contemplado en la, en la norma, en la ley que regula el impuesto de bienes inmuebles... ...que a ciertas instituciones públicas, como a otras instituciones... ...como puede ser la Iglesia, que tampoco se le cobra el IBI... ...está en el centro de cobrar el IBI... Eh, pues eh, se, les, se les ejecute. Por lo tanto, ya que cuenta el Partido Popular con un miembro, con un senador de las Cortes Generales en sus filas, que haga esa propuesta en sede parlamentaria y que modifique la ley, y una vez modificada la ley, no estaremos incumpliendo ese propósito y ese deseo del Grupo Municipal del Partido Popular en el Bien, eh... yo me gustaría contestarle a Ramón. Está eh, porque hasta el 2015 sí que existía, es decir, con los gobiernos de Diego Macía, de Alejandro Soler, con el Mercedes Alonso, fue llegar el señor Carlos González al poder y cargarse esta bonificación. Es decir, hay una interpretación de la ley que si se quiere, se puede. Y como bien has dicho, Ross, el IFA, que no es de, que, que no le pertenece a la ciudad, que se le hace una bonificación a la Generalitat. ¿Por qué a unos placeros que tanto lo necesitan, que pagan cerca de 5.000 euros y lo tienen que pagar entre todos los placeros? El, tuvieron que hacer unas reformas en ese mercado y todavía las 17 familias que están, están pagando ese préstamo. Hablamos, a veces, la interpretación de la ley, no entendemos por qué hasta el 2015. Y ya te digo que no fue solo con el gobierno de Mercedes Alonso. Con gobiernos del Partido Socialista siempre ha existido esa bonificación y en el año 2015 el señor Carlos González se cargó esa bonificación. No lo llegamos a entender y no, por mucho que lo explique la concejal Patricia Macía, no es de recibo. A ustedes se les llena la boca de decir que quieren ayudar a todo el mundo. Pasamos, llevamos los dos años más duros que se ha podido tener dentro del comercio y de todos los ciudadanos. Es una forma de ayudarles. Ya, Simplemente es, es, pedimos eso. Es que por el mismo sentido, un, un mercado que ha estado abier abierto durante todos los estados de alarma, eh, habría que aplicar lo mismo a todas las tiendas, a todos los comercios. A todos ¿Y por qué hasta el año 2015 que que se pudo bonificarles hacer? Habría que a todos los comercios, todas las fronterías, todas las No, no, pero Ramón, porque explíqueme ¿no? por qué ¿no? hasta metiendo. el 2015, con todos los gobiernos si fue, del si Partido Socialista del y partido todo... 2014, no, nosotros no quitamos... Todo este recibo de Libia Habéis podido bajarlo y ¿sabes me tuvo, me por qué? Se tuvo por tal, ley, que me tuvimos me que sucede. subirlo. Y ¿sabes la situación económica? Porque tú estabas, Ramón. Ya, pero entonces lo que no quisisteis hacer en el 2014... ¿Queréis hacerlo ahora sin cambiarlo de Y ahora llegáis el 2015 vosotros y lo modificáis. Bueno, pues hay algo que me tenéis que explicar porque tampoco entiendo y creo que fue a instancias del Partido Popular eh, que pidió explicaciones sobre ese acelerador lineal eh, que tiene el Hospital General donado por Amancio Ortega para los tratamientos oncológicos. ¿Qué está ocurriendo con ese acelerador lineal? Loli. Eh, presenta la moción porque fue, fuisteis vosotros. Nosotros presentamos la moción porque desde el año 2017 en el Hospital General existía una partida para la compra de ese acelerador lineal. Explico a los radioyentes que ese acelerador lineal es una máquina para, para las personas oncológicas y no entendemos por qué desde el año 2017 la Consellería no la ha puesto en marcha. Eh, las explicaciones que dio ayer la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, estaban fuera de lugar, totalmente. Totalmente dio una serie de explicaciones, tenía un papelón encima de la mesa que no sabía por dónde salir. Porque, al fin y al cabo, luego se aprobó por unanimidad. Entonces, no entendemos. Eh, ¿A qué vino esa bronca política por parte del Partido Socialista que intentó darle la vuelta? Intent... Llegó un momento que intentó hasta echarle la culpa al Partido Popular. Porque no estaba puesto en marcha ese acelerador. Exacto, vale. pero es que no dan ningún... T... ¿Qué, bueno, ¿Qué información? Eh, sí que dijo dos cosas. Eh, por un lado, que no había sido el momento, el farragoso, lo farragoso que puede llegar a ser sacar... Esa, esa concesión, y como siempre, en donde se escudan la mayoría de cosas es la pandemia. Creo Exacto. que desde el año 2017 no había pandemia. Vale, ¿qué información tienen desde no, el equipo pues de gobierno? Es que simplemente porque al final es muy fácil estar en la oposición y llegar un día y decir, vamos a pedir esto y sin, eh, sin ser rigurosos. Ya lo pedimos tener, hace año y medio. Y sin eh. tener sin ningún tipo de, de argumentación. De por qué no se ha puesto en marcha, no solo en el Hospital General de Elche, sino en el Hospital de Zamora, en el Hospital de Valladolid, en el Hospital de Vigo, en el Hospital de Murcia. A nosotros de nos Santa ocupa Lez, lo que pasa en Elche. O sea, en el Hospital de Murcia, la Resaca de Murcia. También las donaciones que hizo a Manche Ortega por toda España no se han puesto porque es un, una donación que este empresario hace a la sanidad pública, pero luego la sanidad pública tiene que hacer la construcción, la adecuación, la licitación de todos los servicios alrededor. De, este, de, este, de esta maquinaria tan compleja. Y lo que vino a explicar mi compañera, la concejala de Sanidad, es todo el proceso que ha tenido que hacer la consellería de Sanidad durante estos tres años para que finalmente, eh, en breve, como nos han comunicado la dirección del hospital, se pueda poner en marcha. Desde formación específica a los trabajadores, desde licitación de obras mayores en el sótano del hospital, desde licitación de contratos eh, menores para la ejecución y los servicios que lleva esta maquinaria tan específica y tan potente. Claro, todo eso unido a que cuando estaban cerca de llegar al final del desarrollo, dice Loli que excusa la pandemia. Para mí, un hospital no tiene como excusa la pandemia. Tiene como carga de trabajo que tuvo el hospital general y tuvo que dejar todos los proyectos aparcados para centrarse en la pandemia. Ahora que estamos en una mejor situación, vuelven a retomar los temas, pero al final lo que se trató de explicar sin bronca política ninguna uh -huh. es por qué al final no se pueden hacer las cosas cuando uno desea y cuando uno quiere y que los ritmos de la administración no son los que eh, todos nos gustaría que fuera por lo tanto... pues hablamos ha algo... del 2017, Sí, pero eh. ha dicho algo importante, Ramón. Eh, ¿Tienen ustedes información que en breve se pondrá ya en marcha aquí en el Hospital General sí, de me Elche? Sí, que una vez ya hecha toda la formación específica de los empleados, todas la, las obras que ya de adecuación uh -huh que se tuvo que hacer en el sótano, etcétera, etcétera, nos han comunicado, no nos han puesto uh -huh. fecha, pero que en breve eh, se va a poner en marcha este acelerador. Por lo tanto, será una buena noticia que ya podamos disponer de este servicio uh -huh. en la sanidad pública en el Hospital General de Elche. Pues también hubo un debate tenso en relación a la infrafinanciación de la comunidad valenciana. Si están ustedes de acuerdo de que el Gobierno de España no nos da suficiente inversión, ¿por qué se pelean? Hubo señor, otros debates señora. que no fueron tensos y que sacamos las cosas aprobadas por sí, unanimidad. Sí, sí, de eso hablaremos de tanto, ahora. Hay que poner lo de la NIDELALBA, de la todas Alba, las cuestiones lo, vamos en a hablar. Pero vamos a hablar de la infrafinanciación. Eso no fue una moción. <ríe> porque, <ríe> lo de la, de la ALBA. Eh, vamos a hablar de esa infrafinanciación porque precisamente durante estos últimos días eh, están sobre la mesa los presupuestos generales del Estado, que son discriminatorios. Se lo dice hasta su socio de gobierno, señor Abad. El Partido Socialista. ¿Qué hace con estos presupuestos generales del Estado? ¿Qué va a hacer? ¿Va a enmendarlos? ¿A ¿Alejandro Soler va a presentar enmiendas? Es que el Menudo papelón, ¿no? Es... No, papelón <risa> ninguno. ¿No? no que va? Final, el modelo de financiación autonómica poco tiene que ver con los presupuestos no, generales ya, del ya, Estado. ya, lo sé, lo si sé. Si quiere hablamos de los presupuestos generales Vamos del Estado. Vamos a hablar Estado. de los presupuestos generales. No hay ningún generales. problema y si quiere qué? hablamos del modelo de financiación autonómica, no, no. que no tengo ningún problema ni ningún papelón. Explicarlos, todo no, lo no, pues vamos a hablar de esos presupuestos generales del Estado porque sí que son, es importante saber por qué son un insulto para la ciudad de Elche. Los presupuestos generales del Estado no los consideramos ningún insulto ni ningún, ni ningún fracaso para la ciudad de Elche. Es más, hay una partida complementaria que se va a destinar a las comunidades autónomas de más de 300 millones de euros que van a ser las comunidades autónomas junto a los ayuntamientos los que decidan hacia dónde van esas inversiones y hacia dónde van esas partidas presupuestarias. Por lo tanto, con ese compromiso por parte del presidente de la Generalitat, Chimo Puch, y de los consejeros como el de Obras Públicas, Arcadi, España, de que los proyectos de él se van a poder financiados con esos fondos adicionales, eh, se hará justicia y se harán cargo de las necesidades... Eh, que tiene ese vale. y que esperamos de los presupuestos. Pues esto es muy importante. Con... Esos 300 millones que va a haber de fondo, eh, de más para las comunidades autónomas, a la comunidad valenciana le corresponden esos 300. ¿Ustedes qué le han pedido a Chimo Coach? ¿Le han pedido la Ronda Sur? ¿La mejora de las cercanías también? Justo. Lo que le hemos pedido es Esas la, dos cosas. la ejecución de la, la finalización ya por fin del proyecto de la Ronda Sur y sobre todo también la mejora de la red de cercanías de, de Alicante-Else-Murcia y sobre todo también el estudio, el inicio del estudio del proyecto de la parada, de la conexión de las cercanías con las paradas de la AVE de, de nuestra ciudad y de la ciudad de Alicante con el aeropuerto. Es, una, es un proyecto que también tenemos encima de la mesa y que esperemos que poco a poco, con este esfuerzo inversor, pero uh -huh. es que al final los, eh, un presupuesto general del Estado No se basa solo en las inversiones, se basa también en el gasto social. Es el presupuesto más inversor en el gasto social, garantizando este escudo social que está poniendo el Gobierno desde el principio de la pandemia. Y se basa también en otras iniciativas, no solo en las inversiones, no solo en la obra pública. Que esperemos que finalmente, tras el debate parlamentario, donde eh, se puedan aceptar todo tipo de enmiendas, esperemos que también nuestro senador esté a la altura y presente todas las enmiendas para mejorar el presupuesto general de ELSE, pues salga un buen presupuesto y que se pueda poco a poco ir eh, aclimatando las necesidades de la ciudad a la inversión del Estado. A veces eh, le olvida, se te olvida, Ramón, que además de un senador tenemos un diputado nacional, el señor Alejandro Soler. Yo, te, y creo que es el sentir de todos los ilicitanos, es una vergüenza la financiación que nos toca a la provincia de Alicante y sobre todo a los ilicitanos. Hay 52 provincias en España. Nos hemos quedado a la 52 y porque no somos la 57 o la 58, si no nos hubiéramos quedado ahí. Que ocho euros y medio que nos toca a cada ciudadano es una vergüenza. No se nos ha tenido en cuenta absolutamente para nada. Y ahora llegan y le dan unas migajas al señor Puch para que nos calle la boca. Es que es así nos sentimos, y creo, Ramón, que, que sí que es un papelón, porque es una vergüenza que a estas alturas a la ciudad, a la provincia de Alicante y sobre todo a la ciudad de Elche, nos discriminen de esta forma. Hay proyectos, tú mismo lo has dicho, la Ronda Sur. ¿Cuántos años? Llevamos ya dos de legislaturas, desde que dejó de gobernar el Partido Popular, que se inauguró la Ronda Sur que no se ha hecho absolutamente nada. Se ponen una partida testimonial para callarnos la boca. Pero es una vergüenza, nos sentimos totalmente discriminados. Y recuérdalo siempre, Ramón, no solo tenemos un senador, tenemos un diputado del Partido Socialista en las Cortes y el año pasado tuvo la desfachatez de salir una rueda de prensa diciendo que eran unos presupuestos muy buenos para la ciudad. Y no se presentó absolutamente nada, absolutamente nada. Así que elecciones las justas. Bueno, tenemos un, un diputado en las Cortes Generales, Alejandro Soler, del Partido Socialista, que como portavoz de industria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha estado trabajando junto al equipo directivo del Ministerio de Industria para que finalmente, finalmente se noticia. pueda mantener la, sí. la tasa Google y que Estados Unidos... Eh, ante ello, no imponga contraprestaciones como era aranceles a nuestro eh, calzado, que es un sector eh, estratégico y fundamental para la economía de Elche. Faltaría Tenemos más, un, un diputado en las Cortes Generales, como es Alejandro Soler, Soler, que presenta numerosas iniciativas y numerosos proyectos para la mejora y, sobre todo, que está trabajando con el grupo del gobierno. El grupo del gobierno no presenta enmiendas, sino que previamente trabaja por todos los ministerios. No solo en las inversiones, como te he dicho antes, sino para el gasto social y el gasto de nuestras necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, eh, cuando se habla de modelo de financiación autonómica, que es un problema estructural que padecemos en la comunidad autónoma, lo que me parece lamentable es que un partido que gobernó con 185 diputados, con mayoría absolutísima, no tuvo ninguna voluntad política para cambiar el modelo de financiación. Y es ahora un gobierno de coalición con 150 diputados, al que le faltan aún 26 diputados más para poder cambiar ese modelo de financiación, el que ha dicho que es el momento de cambiarlo y que presidentes como Chimo Puig se están poniendo al frente para Ajá. que consigamos esa financiación que nos corresponde. Y en eso estamos de acuerdo. Está de acuerdo Chimo Puig, está de acuerdo Carlos Mazón y están de acuerdo todos los grupos políticos, sindicatos, empresarios en pues, levantar la bandera de la infrafinanciación y que se sí. cambie ese modelo. De eh, estuvisteis de acuerdo ayer. Eh, ya que has puesto en valor eh, el trabajo de tu compañero Alejandro Soler, de partido, eh, como diputado nacional, ¿qué valoración hacéis o os preocupa que haya perdido peso político tras su marcha del Comité Federal? No, vamos a ver, Alejandro no ha perdido ningún peso político. Alejandro eh, sigue siendo diputado, sigue siendo eh, portavoz de industria de, de, de la Comisión de Industria en el Congreso de los Diputados y está trabajando en otros proyectos para mejorar eh, la provincia de Alicante y sobre todo sigue siendo secretario general de la agrupación socialista del S, pero es que eh, es un referente del partido eh, no solo a nivel local sino a nivel provincial y a nivel nacional pero es que, eh, vamos a ver igual que tuvo la oportunidad de participar en la ejecutiva ...de Pedro Sánchez, ahora el secretario general ha decidido que no continúe en este equipo de trabajo... ...pero eh, va a seguir trabajando por el proyecto socialista y por el proyecto de, de Pedro Sánchez. Los cargos, cuando venimos a un sitio, sabemos que venimos eh, para una forma eh, temporal... ...una limitación temporal que es para cuatro años y para nada se tiene que sentir que uno pierde peso político... Por qué se le pueden encomendar otras funciones, otras tareas. Bien, tenía que preguntarlo porque ya han estado ustedes hablando de Alejandro Soler Loli en el en el pleno. Eh, se rechazó la urgencia de la moción en boche que presentase a última hora. ¿Por qué eh, había es urgente debatir el tema del contrato o no, si hay contrato o no para la exhumación de los restos de, en, el, en el pozo del cementerio? viejo con el fin de restituir eh, pues la memoria histórica de los represaliados franquistas A ver, el Partido Popular presentó una moción en Boche, la cual rechazó el equipo de gobierno, en el cual solicitábamos que se dieran las explicaciones oportunas, porque llevamos cerca de un mes solicitando el expediente del contrato y el contrato de las exhumaciones en el cementerio viejo, que se publicó en el BOP del pasado 12 de agosto y el equipo de gobierno no nos lo quiere, no nos lo da. Entonces, eh, tenemos serias dudas de qué ha ocurrido o qué está ocurriendo. Es más, tenemos serias dudas de que exista ese contrato. Si no ocurre nada, si Pero está el contrato... Perdona, perdona, el, perdona, Ramón. Hay que decirlo Perdona, que perdona, perdona Ramón. Nosotros preguntamos. Vosotros no contestáis. Claro. Pues ahora hay, tenemos la oportunidad. Sí, sí, claro. Pregúntele al Ramón a vos. Señor, si señor, señor Ramón Abad, existe <risas> contrato de las exhumaciones. ¿Existe? ¿Cuándo se firmó? ¿Le puedo hacer las mismas preguntas que ayer? Como no nos dejaron hacer esa moción, eh, nuestro portavoz hizo en preguntas. Señor Ramón Abad, ¿existe ese contrato? Si existe, perdona un momento, ¿por qué no nos lo entregáis? ¿Es verdad que hay facturas pendientes y la intervención no ha autorizado a ese pago? Si existe, ¿por qué no nos lo entregáis? Y si no existe, nos encontramos ante un caso muy grave de haber dado Un, hacer unas obras en este caso eh, que hablamos con una subvención de de más de 32.000 euros que por la ley de contratación habría que sacarlo a licitación porque se le ha dado a esa empresa y no se da ningún tipo de explicación. ¿Ya? Hombre, claro, estamos esperando. que estabas esperando, estaba esperando terminara. Estamos esperando. Existe la contrato. del Partido Popular. En primer lugar, se rechazó la urgencia porque la Concejalía de Cultura está trabajando en la contestación al Grupo Municipal del Partido Popular, mm -hmm. como se hace con todas las preguntas, que por cierto son muchas y sin ningún problema, les contestamos. Es nuestro trabajo, ¿eh? Les contestamos por eso, que sin ningún problema son muchas, pero no digo porque eh, hace no mucho escuchamos a una alcaldesa de una municipio gobernado por el Partido Popular, que decía que la paralización de su ayuntamiento era por culpa de la posición que presentaba muchos escritos. Aquí nunca vamos a decir eso, sino que son muchos y los contestamos. La Concejalía de Cultura está trabajando en esa contestación y tendrán cumplida cuenta en estos días, eh, por parte de la Concejalía de Cultura, de todo el expediente administrativo de... sobre... en base a este contrato y a estos trabajos de sumación en el... en el cementerio viejo. Eh, le estoy manifestando que la Concejalía de Cultura está trabajando en la contestación y dará cumplida cuenta al Grupo Municipal del Partido Popular y a la opinión pública sobre todo el expediente de eh, estos trabajos en la fosa del cementerio viejo, por lo tanto no hay ningún problema, se contestará y se dará cumplida cuenta, pero yo lo que creo que lo que hay que quitar es cierto dramatismo a la política municipal, anoche vi en Teleels al portavoz del Grupo Municipal Pablo Ruz, en las imágenes con un dramatismo encima de él, que dicen, madre mía, que esto era el asunto más grave de la democracia. Pero, por favor, estamos hablando de una obras de 23.000 euros, donde no, ha, no se está apuntando ningún indicio de, de irregularidad ni de enriquecimiento ilícito por parte ni de la administración ni de la empresa. ¿Y, ¿Y, usted, un portavoz, a ¿Y dar un porta, contrato ¿Y dar un contrato portavoz, pero es que su portavoz ¿Cómo? ya está hablando de... El hecho más grave de la democracia, yo creo que hay que quitarle dramatismo, hay que quitarle demagogia a la política municipal y sobre todo se darán cumplida cuenta y se darán explicaciones por parte de la concejala de Cultura, por parte del equipo de gobierno, en todos los órganos y en todos los ámbitos eh, municipal, eh, para que al final todo esto quede como ha quedado en todo lo que pone el Partido Popular como sombra de sospecha. Ramón, eh... es una sombra de sospecha, pero hay que ser transparentes Si no tenéis, nada que, que le... esconder, si no tenéis no. nada que esconder, eh, un mes para entregarnos ese contrato. Hombre. Si vosotros entregarais ese contrato, como hemos exigido en 24 horas, no solo daríais cuenta al Partido Popular, sino a toda la ciudadanía explicando ¿Cómo se hizo? Si es que existe ese contrato, simplemente Ramón, es decir, lo único que pedimos es transparencia. Transparencia y si existe lo entregáis y se terminó el tema. Pero cuenta. cuando se Pero, Ramón no no ha, tanto no tanto no, me, no has contestado tanto. no solo a mí sino a todos los radio oyentes. Existe pública, ese contrato. Del existe todo, ese contrato pública. Ramón. No te he oído contestar ni sí ni sí ni no. No ha contestado. Yo lo que le no has, es no, no que nos has contestado la Ramón. De Cultura la concejal está trabajando en la contestación. ...a la pregunta uh -huh. del Grupo Municipal del Partido Popular... Hicimos cuatro y preguntas, cuenta, solamente quiero saber una cosa... ...de todo el expediente eh, no. eh, ¿Usted sabe la respuesta? Simplemente dígame sí o no. Es que le estoy diciendo que será eh, la concejalía la concejal. de cultura... Vale. la responsable, la competente vale, sobre pues, este expediente. Vale, hablemos de transparencia porque precisamente... ...mire cómo tiene a sus compañeros del Partido Popular... ...los tiene encendidos por la transparencia mm. y van de enfado en enfado... Se lo digo porque hace dos días también el portavoz del Partido Popular comparecía ante los medios de comunicación para decir que ustedes están pues, asentados en el absoluto oscurantismo, en la gestión municipal. Y venía a raíz de ese varapalo judicial una nueva resolución del juzgado de lo contencioso que les ha dicho a ustedes que, que dejen al Partido Popular, al concejal García Mora, personarse en el procedimiento ya que se ha abierto contra partida y ayuntamiento por la rescisión del nuevo contrato del mercado central sí. porque ustedes impidieron quisieron impi impedir al concejal del partido popular personas en ese procedimiento judicial para palo judicial es cuando un grupo político intenta eh, inhabilitar a todo un gobierno municipal y el fiscal archiva la causa en menos de dos meses eso sí que es un verdadero para palo judicial que el equipo de gobierno presente un recurso ante una personación y el juez no admita ese recurso, permítame que no le admita lo de varapalo judicial. Por lo tanto, el varapalo judicial es que entendíamos en ese momento que un concejal a título particular, como persona física del de, de grupo municipal, eh, no tenía legitimación para estar como interesado en un procedimiento judicial donde hay demandante y demandado. En ese caso, esa fue la estrategia jurídica que presentó nuestro servicio jurídico y entendía que no tenía eh, esa legitimación para poder personarse. La justicia ha dicho que sí, estará personado y estará interesado en, en, en ese procedimiento, pero al final se viene a confirmar lo que ya sospechábamos, que es que ante el contencioso administrativo de Aparcisa contra la ciudad de Elche, el Partido Popular se pone al lado de los intereses de la empresa. A ver, Ramón. Eh, dos es cosas. Lo que le, hay que dos responder. ¿Por qué el Partido Popular quiere personas en este proceso? Porque para tener información de cualquier cosa que esté ocurriendo con el mercado, el equipo de gobierno no nos facilita esa información. Recuerdo cuando tuvimos que ir a la justicia para que el famoso informe de cuatro casas nos lo pudieran dar, tuvimos que recurrir a la justicia. Si el equipo de gobierno nos dice. Que para poder saber todo lo que está ocurriendo en el procedimiento nos personemos, porque eso nos lo dijo el equipo de gobierno, que a nosotros no nos iban a pasar ninguna información. El Partido Popular decide presentar a un concejal en representación del Partido Popular para poder tener de primera mano y no tener que ir mendigando. ...escrito tras escrito... ...durante meses como ahora ha ocurrido... ...como está ocurriendo ahora mismo... ...con el contrato de la exhumación... ...del cementerio viejo... ...hemos tenido que personarnos... ...para poder estar informados... ...porque el equipo de gobierno... ...nos deniega sistemáticamente... ...esa información... ...entonces hemos hecho lo que nos dijisteis... ...y cuando lo solicitamos... ...solicitáis que nos saquen... ...a ver... Vosotros mismos os estáis contradiciendo. Sí, Ramón, os estáis contradiciendo y encima ahora queréis tener razón y habláis que no es un varapalo. Lo que estáis haciendo es intentar apartarnos de todo, intentar que no hagamos nuestro trabajo como principal partido de la oposición, que es la fiscalización del equipo de gobierno. Es mucho más sencillo decir que hagamos una cosa y luego intentar que no estemos. Pero vamos a estar ahí, en todo lo que tengamos que estar y en toda la información que nos neguéis, porque ese es el trabajo del principal equipo de la oposición, fiscalizar. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero lo que, no puede, negar la, lo que no puede negar la oposición, por mucho que intente poner eh, y dibujar un panorama de que el equipo de gobierno es muy oscuro y de que ellos, pobres, de que no nos dan información, de que estamos aquí discriminados, es totalmente falso y es, totalmente, es una mentira. Y Loli lo sabe, Loli lo sabe. Porque ha vivido otras épocas, ha vivido otras etapas donde eh, la oposición no tenía ni siquiera medios para poder trabajar. Y donde los medios en los plenos no se dejaba ni hablar. Donde hubo dos sentencias, que eso sí que es un varapalo, dos sentencias eh, eh, condenando a la anterior alcaldesa por negar los derechos de participación del grupo no. socialista, en este caso, poder ni siquiera hablar en los plenos. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, yo sí que mm, les aconsejo que... Eh, menos dramatismo, rebajar la tensión, lo que les he dicho antes. Yo creo que la ciudadanía nos espera en esos momentos del pleno y de la vida política donde somos capaces de llegar a acuerdos, de aprobar mociones por unanimidad y donde se hablen de los temas que nos ocupan. Al final, hablar de estas cuestiones eh, que no interesan a nadie, salvo a, a los grupos políticos de la oposición, uh -huh. creo que nos conduce a lo que nos conduce, pero bueno, haya cada uno con su estrategia y el tiempo pondrá uh -huh y los ciudadanos a cada uno en su sitio bueno, Vosotros que... todo lo que no sea daros la razón no. es que dispación Hay, hay un minuto nos, eh, para llegar a las 10 de la, de la mañana estamos casi al final de, de este debate, de esta tertulia política, Ramón eh, Loli, hubo unanimidad también a la hora de aprobar que la NID del Alba sea fiesta de interés turístico nacional primero y supongo que el siguiente paso es que sea también internacional como el domingo de Ramos Bien, hubo unanimidad para la alba. Estamos en una semana donde vamos a recuperar por fin eh, el misteri. La prueba del Ángel salió perfecta, con éxito se cerró y todo está preparado para esas retransmisiones. Ayer, el archivero, el patronato, del el archivero del patronato del misteri, Joan Castaño, eh, llegaba bueno, llegó a explicarnos que por qué eh, no una mini Nidel Alba para estas representaciones del misterio que nos eh, habéis eh, devuelto, tanto Ayuntamiento como Patronato. Ramón, ¿ha habido intención en algún momento o se ha pensado eh, en esta propuesta? Bueno, sobre <risas> todo yo creo que es buena noticia que ayer el Pleno, de forma unánime, solicitara esta declaración de fiesta de interés turístico. Y ante lo, la segunda cuestión, sobre todo, es importantísimo Y una muestra de que la situación sociosanitaria está mejorando es que podamos tener por fin estas representaciones, aún con toda la prudencia y con todas las medidas de seguridad, eh, podamos tener estas representaciones extraordinarias que son las de invierno, son las de invierno del misterio. Ante esta situación de preparar una mini alba. Para estas representaciones. Es una propuesta. Yo creo que, eh, con todo mi respeto, las cosas eh, son fundamentales cuando son. Y la niña de alba es el 13 de agosto. Y desnaturalizar ese acto y llevarlo a invierno, yo no sé si hubiera tenido una acogida respuesta por parte de la ciudadanía. Pero bueno. Eh, si... Son propuestas que quedan sobre la mesa. Propuestas que quedan sobre la mesa. Y para próximas ediciones ya, con total tranquilidad, se puede estudiar y uh -huh. se puede adelante Bien, pues tendremos Mystery eh, Por, loli, fin, por fin. fin, yo creo que es muy buena muy bu Es una noticia estupenda Además da esa sensación de normalidad Que creo que necesitamos todos los ilicitanos uh -huh. Y que una de las primeras cosas Que se vayan a hacer dentro de esta normalidad Sea las representaciones del Mystery Yo creo que como ilicitano Nos llena a todos de mucha alegría ¿Estuvisteis en la prueba del Ángel? Yo no pude, Yo no pude, Ay, no qué pude, lástima, pude. porque íbamos a terminar con ese órgano y con la apertura de las puertas del filo. Bueno, pues si no estuvisteis, la prueba del ángel fue un éxito y el misterio nos espera este, este viernes. Y ahora, en unos segundos, hablaremos con el maestro de capella. Gracias, Ramón Abad. Gracias, Loli Serna. Gracias. Oh,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 La Glorieta con Rosmari Alonso. Tres minutos pasan de las diez de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Hemos comenzado este programa con la tertulia política y esa tertulia ha terminado con el misteri. Pues vamos a seguir con el misteri porque ya saben ustedes que el viernes comienzan los ensayos generales que van a culminar el 1 de noviembre con la Vespra y la Cesta que se va a representar por la mañana y por la tarde para volver a emocionar al público con las voces del misteri que llevamos dos veranos sin poder disfrutar de la esencia de nuestra fiesta, patrimonio de la humanidad. El domingo, este domingo se llevó a cabo a puerta cerrada, eso sí, la única prueba que por necesidad se han tenido que, que mantener, eh, pues eh, la prueba del Ángeles, y se comprobó con éxito que los nuevos escolanos pueden subirse a los aparatos aéreos y proyectar su voz pues, a unos 25 metros de altura. Para hablar de la prueba del Ángel y de las representaciones, contamos con el mestre de capella, Javier González, a quien damos la bienvenida. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás más tranquilo después de la prueba del Ángel? Sí, estoy tranquilo porque la verdad es que han sido muchos nervios hasta el domingo. Porque el, el tener a todos los escolanos nuevos sin saber si si vamos a poder disponer de ellos o no, porque normalmente estamos intercambiando entre veteranos y, y algunos nuevos que, que son los que salen en, en los aparatos aéreos, pero este es el caso especial en que todos los niños se han estrenado bajando los aparatos aéreos y eso era bastante preocupante. Y, y por eso eh, la prueba del ángel del domingo fue también especial, porque hubo que bajar muchas veces. Sí, es la primera vez, yo creo que no, no conozco un momento en la historia en, la que, en el que haya bajado el Araceli dos veces. Lo que hacíamos era bajar el Araceli, subir a dos niños, me... luego cuando llegaba abajo se colocaban otros dos niños que subían y volvía a bajar el Araceli con otra pareja de niños. Así hemos probado, seis niños en el Araceli, dos en el Ángel, que uno bajaba y otro subía, y, y los de la coronación, que eran otros dos que también salían nuevos, o sea que, uh -huh. que ha sido un poco más larga de lo normal, pero Pero bueno, para probar a todos los... Es que, es que nunca hemos hecho que un misterio sea completamente de los niños que se estrenen nuevos. Bueno, estás tranquilo, estás satisfecho de la proyección de esas voces de los nuevos escolanos. ¿Cómo, cómo has trabajado con ellos? Eh, claro, es que musicalmente no había ningún problema, porque hemos estado durante la pandemia y todo este tiempo nunca hemos dejado de trabajar. Entonces las voces estaban a puntos. Lo que sí que me preocupaba mucho era eso, que, que algunos niños... ...pues no supieran lo que pasaba... ...el, el cantar... ...una cosa es cantar en, en la sala de ensayo... ...otra cosa es muy distinta... ...es estar cantando en la altura... ...entonces eso sí que me preocupaba... ...y bueno, ¿qué pasa si ahora algunos niños dicen, deciden no salir, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pero menos mal que siempre tenemos ahí la protección de la virgen que, que hace que, que todo vaya bien. Entonces es un, es un alivio ¿eh? porque, porque musicalmente ha habido tiempo de trabajar y de poner las voces a punto, pero faltaba este, este, este punto. Bien, pues ahora la siguiente prueba de fuego es el 29 de octubre, empieza el primer ensayo. ¿Estás tranquilo por cómo va a funcionar esto de los test anti, de los antígenos de hacer pruebas? ¿O son PCRs? ¿Son PCRs no ¿O ¿Cómo, cómo test son estos? Ah, sí. Un test de antígeno. ¿Estáis sí. tranquilos? Porque supongo que ten, pues... eh, eh, es, es verdad que la incidencia a día de hoy nos acaban de pasar la actualización y estamos muy alejados de la zona de riesgo. No, no pasa esto en otras poblaciones que los contagios han disparado. Pero aquí en Elche estamos muy por debajo, 18 casos solo. Eh, ¿Eso significa que vamos, vas más aliviado para el primer ensayo con esto de las pruebas? Sí, pero yo, pues, no te voy a engañar. Estoy realmente preocupado porque qué pasa si, si en un test de, que se hace dos horas antes, algunas personas dan positivo o un falso positivo, con que sea un falso positivo de esto no, es que no, es que hay que, que hay cambiar todas las listas, poner suplentes y eso es bastante complicado porque están todos los papeles. Luego también hay una parte reducida de la capella porque este, este año tampoco van a salir todos en el cadafal. Hemos reducido el aforo para que la, el cadafal esté más, más estamos más distanciados unos de otros. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los papeles, por ejemplo, de la María o el Ángel, o de los niños o de los apóstoles, pues alguno de positivo y entonces tengamos ahí que cambiar rápidamente? Y hay muy poco tiempo para eso, porque son dos horas antes. Entonces, sí que estoy preocupado. <risa> ¿Pero tienes recambios? ¿Tienes voz? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que a veces, pues, el que canta el ternari eh, no canta el cuarteto, o sea, hay un apóstol que hace dos papeles a la vez, entonces... Eso es, es complicado porque depende de la persona que sea, pues puede ser. Pero bueno, sí, siempre, siempre se puede arreglar. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? es bastante complicado. Pero bueno, uh -huh. esperemos que, que todo vaya bien. Es, es, ojalá, la verdad es que es una prueba de fuego para ti como maestro de capella asistir a unos ensayos de esta forma, ¿no? Y sobre todo sí, llegar sí. al 1 de noviembre, que es el día más esperado, que va a ser la retransmisión en directo, esperarlo. Eh, pero Javier, eh, otra otra cuestión. Eh, ayer tuvimos al mestre de ceremonias, Joan Castaño, y nos dijo que también los gestos se limitan. Estas representaciones van a estar. Eh, ¿Cómo se van a adaptar a esta nueva realidad? Pues nos hemos eh, eh, fijado más en estos ensayos. Hemos hecho más ensayos en, en la Basílica esta semana. También seguimos ensayando en el Carafal. Me hubiera gustado que el Carafal hubiera estado montado un poco antes para para adaptarnos porque porque sí que es verdad que también eh, a nivel de música yo he adaptado a algunos ritmos que sean un poquito más rápidos entonces eso cambia un poco la escenografía porque porque a lo mejor hay que a, a llegar la judía tiene que llegar un poco antes al carafal, entonces eso eso sí que es un problema haberlo ensayado en, en dos semanas entonces no, bueno pero pero la gente pues como sabes qué pasa como todo el mundo tiene tantas ganas y están trabajando mmm, de una forma muy seria no pues pues yo creo que, que al final todo Lo que pasa es que cuando llevas 40 años cantando de una forma y ahora pues, hay que adaptarse a la nueva, a la nueva situación, pues, pues es, es difícil. Lo que pasa es que, que con tantas ganas y con, y con tanto empeño que se pone, Pues, eh, por ahora salen las cosas bien. Pues mira, ¿por dónde? Siempre os preguntamos los periodistas, ¿y ¿sí, qué novedad este año? Pues eh, seguro que cada, cada ensayo va a ser eh, bueno eh, impresionante eh, poder seguirlo para coger algunos de los cambios, porque va a haber mucha, quizá. Sí, luego va... también. Oh, dime, no, perdona, que, que estábamos ensayando, hasta ahora seguimos ensayando con mascarilla. Eso supone que a lo mejor una persona canta de una forma y con mascarilla no, no hace la, el, el, el fraseo, el legato que queremos. Hacer. ...que queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando no tenga la mascarilla... ...que de otra forma, entonces eso también es, es adaptarse a un ensayo... ...que sabemos que cuando ya podamos quitarnos la mascarilla del el 29... ...pues eh, también espero que, que, que salga mucho mejor... ...porque los cantores van a estar más cómodos. Y, y tu papel, eh, Javier, eh, ¿cómo, cómo, lo pre ¿cómo se presenta? ¿Vas a estar en el cadazal con ellos? Eh, ¿Hay algunos sí. cambios...? Bueno, yo estaré como en la función del maestro de capella también es dirigir desde dentro, como un apóstol más. Y sí, voy a seguir. Pues, ahora es, ya, no, ya no estoy en el órgano, desde que estoy dirigiendo, estoy, estoy haciendo el papel de un apóstol para, para poder dirigir. Y bueno, pues ahora, muy bien, porque, porque todos los. Hay, hay que adaptarse, o sea, yo. Ningún, eh, cada maestrío tiene su librillo, ¿no? Entonces hay que adaptarse a, a, a la forma de dirigir de, del nuevo maestro de capella que venga, sea yo, sea otro, sea una persona que venga de fuera o lo que sea, pero todo, siempre hay que adaptarse a, a esa forma, entonces los, los cantores tienen que estar muy atentos porque a lo mejor están acostumbrados a otra cosa y ahora pues, pues de momento estoy contento porque están atentos y están respondiendo a lo que estamos siguiendo. ¿Y cómo, cómo se van a abrir las expectativas? Porque ¿cómo está yendo la, la venta de entradas? ¿Los invitados? ¿Va a haber algún invitado especial? Y sobre todo, ¿cómo te vas a sentir en, con un público que, que se ha sorteado el 1 claro, de septiembre? Esta, yo, de los invitados y el protocolo, pues tampoco te puedo decir mucho porque me he centrado más en los ensayos y en la música. Pero sí que va a ser diferente, porque mmm, creo que ya no va a ser el público a lo mejor de siempre. Las personas que que, por ejemplo, pues mi familia y toda, no va a ir nadie el día uno, porque la gente, yo, mi hija hacía cola desde las 8 de la mañana y entraba el día 14 y el 15 desde las 8 de la mañana, estaba todo ahí, sin embargo, este año ya no va a estar. Quizá va a venir gente, me consta que conozco a, tengo algunos amigos y compañeros de, del colegio, por ejemplo, que han tenido la suerte de, de, tener, de, de ganar una entrada y no han venido a lo mejor prácticamente nunca al Mystery, entonces es como un público que, que va a ser nuevo. Y, y no sé, eso, pues a lo mejor igual, va, no sé si va a faltar el calor de, de la gente que está acostumbrada a, a gritar un viva la madre de Dios, o, o no, pero, pero, de, pero de todas formas, quien vaya seguro que se va a enamorar del misterio y eso también es importante, ¿no? Que si alguien no lo ha visto nunca y tiene la suerte de que haga una entrada y va a estar disfrutando del misterio, eso también es bonito. Y tanto, ya tenemos ganas, estamos hablando contigo, sé que tengo que despedirte porque tienes a la clase esperándote, nos has hecho un hueco. Muchísimas gracias Javier González y suerte para los ensayos porque eh, necesitamos ya emocionarnos con nuestra fiesta. Gracias. Muchas gracias, buenos días. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 que La glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y tenemos buenas noticias para comenzar esta ronda con nuestra compañera Marga García, que hoy sí ha podido estar con nosotros después de que ayer el lunes estuviese pues, durante toda la mañana siguiendo el minuto a minuto de esa sesión del Pleno Ordinario, del que hemos hablado lo más destacado en la tertulia política. Así que te he librado de resumirme el pleno ordinario, Marga. Muy bueno, buenos días. Bueno, ayer, claro, después de, claro, del de septiembre, el de ayer fue conseguir y cantar. <ríe> Qué bien, ¿no? Sí, sí. Se agradece de vez en cuando un pleno... Cortito, cortito, sí. pero también importante porque se modificó el presupuesto para sí. incrementar esas ayudas al, al recibo del IBI. Pero el pleno terminó el lunes, pero ayer también hubo por la tarde esa concentración de, contra la violencia machista que me, me, de la que me hablarás ahora en cuestión de segundos, porque ah. la primera noticia con la que queremos comenzar, porque es muy positiva, es que la incidencia de contagios en el Che está muy por debajo de la zona de riesgo. Sí, pues se eh, va bajando ya poquito a poco esa incidencia, pero bueno, después de los 13 nuevos positivos registrados en el Che entre el jueves y el domingo pasado, bueno, pues la incidencia está en 15 casos por cada 100.000 habitantes, unos registros que ya ni nos acordábamos, uh -huh. bueno, de la, de, la, de la última vez, y bueno, por supuesto, mucho más por debajo, por supuesto, de la media nacional y también de la comunidad valenciana, Como te digo, esos 13 casos, luego, eh, respecto a la presión hospitalaria, ese descenso no se ve tan uh -huh. claramente en los hospitales. Actualmente son 8 las personas ingresadas, 4 en planta y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Esa es la única nota negativa, pero también hay que decir que no tenemos fallecidos no desde tenemos. hace más de una semana, uh -huh. que no se han registrado. Con lo que la incidencia de contagios es muy baja y esto nos permite también llegar con cierto alivio a las representaciones del misterio del viernes, que ya está todo preparado. Está Acabamos ya. de hablar con Javier González y va a haber muchos cambios porque evidentemente hay que adaptar estas representaciones a esta nueva normalidad, pero aún así la prueba del Ángel supuso el pistoletazo de salida que deseábamos, todo. Está bien, los nuevos escolanos proyectan su voz a 25 metros de altura. Eso es, ya está todo preparado. Como tú dices, esa prueba del Ángel que se celebró el domingo en Santa María, puerta cerrada. Sí. Pero bueno, ya por lo menos ya es un paso adelante que se haga esa prueba del Ángel. No pudo ser esa prueba de Beus tradicional en el Salón de Plenos. Pero bueno, estamos a tres días de ese inicio del Misteri. Un año y pico después de las últimas representaciones. Así que una buena noticia. Y hay más, porque esta semana en la tertulia política lo hemos abordado, se espera el jueves aprobar definitivamente por fin esa ley del Palmeral, que es de 1986, una norma totalmente obsoleta, y que en 2017 se presentó el primer borrador y que desde entonces hemos estado esperando pues, su aprobación. Ha habido debate... Mañana creo que ya se cierra el turno, el debate con la aprobación de las enmiendas o desestimación de las mismas y os jueves la aprobación definitiva. Esto es muy importante porque ya hay colectivos que han pedido al equipo de gobierno que redacte ya el plan de uso y gestión de, del palmeral, que haga ese censo de ejemplares y sobre todo que adapte la nueva normativa que se aprobará esta semana al plan general de ordenación urbana. Estos son los deberes pero fundamentalmente también hay más deberes también para la oposición y es que deben fiscalizar que los presupuestos de la Generalitat Valenciana incluya ese compromiso que la nueva ley eh, contempla de que el Gobierno valenciano asuma el 50% del mantenimiento del palmeral. Así que ya no va a haber excusas de que faltan recursos para mantenerlo. El estado de abandono que sufren muchos de los huertos debería eh, acabar... ...este año... ...con la aprobación de la nueva ley... ...tiene que notarse... ...al menos eso es lo que piden ya... ...los colectivos... ...y eso es lo que vamos nosotros también a pedir... ...a partir del jueves... ...si es que finalmente los Cors Valencianes... ...aprueban... ...y esperemos que sea por unanimidad... ...esta norma de protección y tutela... ...del palmeral histórico del... ...del palmeral ilicitano... ...patrimonio de la humanidad... ...Marga, así que tenemos una semana... ...muy completita... ...y por si fuera poco... También el azar ha rozado Elche. Sí, también la suerte ha llegado a la ciudad porque ha sido, bueno, agraciado con el único premio en segunda categoría. Este boleto ganador del fechado el 23 de octubre, bueno, pues percibirá un premio de casi 160.000 euros. Así que, ¿Quién, bueno, ¿quién, tuviera? ¿quién, ¿quién tuviera ese boleto? ¿Quién tuviera ese boleto? Que, por cierto, ¿dónde es se selló? ¿Dónde se validó? Sí, se validó en la administración número 5, en la calle Diagonal número 13. Pues una administración bueno, pues que Carrús. realmente suele repartir muchos, muchos sí, premios. Así que, bueno, un nuevo premio de la Bonolot. Siempre nos toca el 22 de diciembre ir por un quinto premio. Sí. Esperemos que este año el sorteo el guardo de Navidad pues caiga no solo ahí, sino en más puntos de la ciudad, los premios importantes. Bien Marga, hemos dicho que me tienes que dar una pincelada de esa concentración que hubo ayer como cada 25 de mes en la Plaza de Baix contra la violencia de género. Ayer de nuevo la coordinadora feminista convocó, ¿no? Sí, la coordinadora feminista como dices cada 25 de cada mes, bueno, pues se eh, organizaron esa concentración en la Plaza de Baix. Eh, bueno, pues con un minuto de silencio en repulsa y memoria de las 36 mujeres y 5 menores asesinados a lo largo de todo este año y bueno, pues se hizo un llamamiento a la denuncia de este tipo de situaciones y bueno, pues recordaron también eh, el infierno que actualmente viven las afganas que diariamente luchan por sus derechos. Bien, pues eso fue ayer por la tarde y ¿tenemos previsiones o tenemos más asuntos en la página de sucesos? Porque ha comenzado ya la temporada de caza y creo que la policía, la Guardia Civil ya ha requisado armas ilegales. Sí, como dices, la policía local ya está, eh, se está encargando de controlar y vigilar eh, pues todo el término municipal por ese inicio de la temporada de caza y bueno, pues eh, una persona fue... Herida accidentalmente en eh, Benferry, se activó el protocolo y, bueno, pues con ese control se requisaron aquí en el término municipal eh, dos escopetas en Valverde y Torrellano por no respetar la distancia de seguridad con las viviendas cercanas. Eso en el, respecto a la policía local y la Policía Nacional también ha detenido a un hombre de 45 años por robar en seis establecimientos comerciales. ¿Eh? vaya Menos mal que se han detenido y, sobre todo, ejemplo a, los, a esos cazadores que disparan tan cercanos a los núcleos eh, urbanos. Por favor, aléjense de las viviendas. Y vamos eh, con las previsiones. Vamos a cerrar la ronda de noticias, si te parece, Marga, o tienes algo más que decir. No, ya está, eso fue, Bien. como yo, tú ya has destacado el pleno, que eso fue lo más destacado de ayer. Voy con las previsiones. Sí. Te cuento, la Edil de Movilidad presenta la nueva estación de Bicielche en la Avenida de las Cortes Valencianas. También habrá rueda de prensa para informar sobre los acuerdos tratados en la última reunión de Pimesa. Además, se leerá el manifiesto con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral uh -huh. y también el Edil de Igualdad asistirá al acto de Asfeme con motivo del cierre del mes de la salud mental. Pues muchísimas gracias Marga, hay trabajo, hay trabajo para esta jornada de martes. A la una vuelves. A la una contaremos todo, pero por supuesto toda la actualización en nuestra web teles.es y esta noche, bueno, pues todas las imágenes del martes en el telenit con Salvador Campello. Muchísimas gracias Marga, nosotros, hasta luego. Rafa. Hasta luego, nosotros continuamos ahora, lo hacemos con eh, la información eh, deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, porque hoy. ...hay partido y también marcador, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días, el Elche Club de Fútbol juega esta tarde a las 7 en Mendizo Roza... ...frente al Alavés, el partido hasta el momento más importante de la temporada... ...al menos en puntos el más trascendente, ya que se trata de un rival directo... ...que ahora mismo marca la zona de descenso, el Alavés que viene de ganar en Casa del Cádiz por 0 a 2... ...marca el descenso con 6 puntos... ...los ilicitanos son décimocuartos con 10... ...es decir, les separan 4 puntos... ...en caso de vencer esta tarde... ...el Elche se colocaría a 7 puntos del Alavés... ...presumiblemente a 7 del descenso... ...pero si el Alavés consigue la victoria... ...sería todo lo contrario... ...el Elche se acercaría a un solo punto de la zona roja... ...un empate no sería un mal resultado... ...fuera de casa y ante un rival directo... ...ayer viajaron los hombres de Fran Escribá, ...se llevó el técnico blanquiverde... 24 futbolistas solo dejó en casa a Pablo Piatti. El resto se subieron al avión y regresarán también esta noche en vuelo directo desde Vitoria hasta el aeropuerto del Altep. Una semana importante ya que tras el partido de esta tarde los blanquiverdes recibirán el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Al Real Madrid, pero ahora mismo todas las energías están puestas en el encuentro de esta tarde, donde Fran Escribá podría eh, inyectar más músculo al centro del campo con la entrada de Gumbau y de algún otro futbolista. En principio, Josan podría tener oportunidades, también eh, Darío Benedetto podría entrar en el once titular, Enzo Rocco y Elibelton Palacio serían algunas de las novedades en el once que ponga el técnico Blanquiverde, que ayer en rueda de prensa reconoció que es... Hasta el momento lo que llevamos de liga el once más difícil, teniendo en cuenta el que se jugó hace apenas dos días y medio y que se volverá a jugar tres días después contra el Real Madrid. El partido dará comienzo a las siete de la tarde en Mendizorroza. a la vez Elche, desde las seis y media te lo contamos en directo en Marcador, aquí en la sintonía de Tele Elche, Radio Marca y también en Tele Elche. Hasta luego. Hasta luego Paco, pues ya saben que volvemos a las seis y media en el programa Marcador para aceptarles este encuentro contra el Alaves. Y ahora ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica de nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día con la formación de bajas presiones al norte del continente africano Hemos tenido una noche marcada por el paso de nubosidad eh, Temperaturas bastante homogéneas en el territorio Aquí en la ciudad eh, prácticamente no han bajado de los 14 grados Para esta mañana tendremos paso de abundante nubosidad, nubosidad sobre todo de tipo alto, viento flojo de poniente, eh, por la tarde tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, incluso no descartamos alguna precipitación de carácter débil. El protagonista también será el viento de levante, rachas que en la franja litoral sobre todo podrían alcanzar los 40-50 km por hora. Y las temperaturas a la baja máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 22 grados. Para mañana miércoles, ambiente más soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Las temperaturas máximas de nuevo alcanzarán los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 14 grados aquí en la ciudad. Jueves, viernes, paso de abundante nubosidad en el último tramo de la semana eh, con el viento de componente terral las temperaturas subirán un poco para el viernes 24 grados, el sábado seguiremos viendo intervalos de nubosidad pero con temperaturas que podrían rozar los 25 grados debido al viento flojo de suroeste. Teleel Radio Marca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 Son las 10 y 32 minutos de la mañana y en la recta final del programa nos vamos al Camp porque la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ha programado una jornada de convivencia este mismo martes a las 11 de la mañana dentro de minutos en la Jefatura de la Policía Local que tiene como objetivo pues, visitar las instalaciones de esta jefatura, conocer la unidad canina y asistir a una charla sobre seguridad. De esta forma celebran el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre y que este año lleva por lema Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas. Pues bien, para hablar de esta jornada y de la situación de este colectivo, contamos con la presidenta provincial de ANFAR de esta asociación, Tere Antón, a quien damos la bienvenida Tere Buen día, buenos días. Hola, buenos días, buen día. Eh, ¿por ¿Qué, qué ¿Por qué 26 de octubre celebrar el Día Internacional ah, de la Mujer Rural? Eh, una semana después. El no, ah. Bueno, el celebrarlo hoy es que eh, con antelación, por motivos de la pandemia, casi no podíamos programar nada. Luego vino la fireta del Candel, que fue del 15 al 17 y era el 15 el Día de la Mujer Rural. Pues, ...y como teníamos que estar y estuvimos de hecho presente... ...pues lo fuimos dejando... ...y ya lo programamos para, para hoy. ¿Y cuál fue el papel de la mujer rural... ...este año en la edición de la Fireta del Camp de Bueno, nosotros en la Fireta siempre estamos en el stand de Asaja... ...dado que nosotros somos una sectorial de Asaja... ...y estamos ahí pues sobre todo con nuestras artesanías... ...y las tradiciones que qué hacemos para que no se pierdan las tradiciones en, en el campo en el campo de Che sobre todo. Eh, Tere, y por qué eh, esta jornada sobre seguridad, por qué habéis puesto eh, el acento bueno, en la seguridad. Sí, pues todos los años eh, hacíamos digamos a nivel provincial una jornada de convivencia y visitábamos un pueblo de digamos de la provincia, pero este año por la pandemia lo, y el año pasado lo suprimimos. Y aquí en Elche, pues visitábamos una finca de las socias y tal, pero este año al estar esto del el, la psicosis que, bueno, psicosis y realidad, tantos robos como han habido en el campo en el campo del CE, las pedanías y visitamos la jefatura por esto de la plataforma de Bains alerta en la que Anfar está también presente y claro, nos gustaron las explicaciones que el, el intendente medina nos dio y nos dijo que se podía visitar la comisaría pues a habéis de eso Digo, pues pensamos pues qué mejor que visitar la la jefatura de policía nos explican qué hacer qué medidas tomar y así más gente la, la conocía y, y también conocíamos el sistema de la policía municipal que no está solo para ponernos multas también para ayudarnos Y sobre todo se sienten ahora más seguras, porque usted ha dicho claro. psicosis, ¿Ha, ¿ha habido miedo o existe el miedo? Pues, pues claro, los robos sí que, sí que hay miedo, porque... Hasta ahora, digamos, así habitados y en casas habitadas y fincas, eso pues no han habido malos tratos ni eso, pero sí que se ha dado de, de forzar a lo mejor una ventana o notar ruido y estar dentro, encender la luz y salir, pero sí. Y en el campo hay más y más por, porque, digamos, estás tan lejos de, de otro, Ah, de otro de otro espacio me entiendes ah, las no viviendas. Estás lejos de la gente, claro estás lejos de la vivienda y claro como como te sientes un poco desprotegido, ¿me entiendes? a lo mejor estás dos kilómetros de, de otra casa, eh, es, Por ahí. claro estos son los efectos del aislamiento, de de eso vamos sí. a hablar ahora pero Tere eh, ¿estuvieron ustedes presentes con ...porque eh, están, forman parte de la plataforma Veins Alerta... ...y ya han conseguido los primeros frutos, resultados... ...y es que se ha puesto en marcha la unidad rural... ...¿estuvieron ustedes presentes en ese acto? Sí, sí, estuvimos ahí en, en la Alcuria... En, ...en el acto que se presentaron los nuevos coches... Que van a, ...y al personal que van a, a derivar para digamos para patrullar... ...está muy bien porque así son personas que ya van conociendo el campo porque si cada vez va un agente a, a patrullar las pedanías del campo del che son muy muy extensas y no no es lo mismo que en la ciudad te das, das el nombre de la calle y dices a espaldas de tal calle o tal eso pues vota y pero en el camino de del Carmen o en el camino de la piedra escrita o en Matola ...es un poco difícil y muchos caminitos que hay escondiditos así... ...menos mal que ahora ya tienen nombre... ...están también los GPS que ya te, te ayudan muchísimo... Para, ...para encontrar el sitio, pero así todo es complicado. Pues vamos a hablar de la situación de la mujer rural... ...este aislamiento provoca esa, esa sensación de inseguridad hemos visto que ya han dado un paso importante y es que se han coordinado con las fuerzas y seguridad del Estado para, para evitar los robos, para combatir el delito en el Camp de Elche, robos en viviendas y en cosechas. Y ahora eh, vamos a hablar, el aislamiento también eh, provoca que las mujeres rurales muchas de mucho tiempo hayan estado pues eh, bajo la sombra de, del agricultor, cuando estamos comprobando que en el camp de Elche, la mujer qué porcentaje repre representa cuando eh, en la producción de alimentos sí, es un, pues, un 50% mujer, un 45 la, la mujer en el medio rural donde hay un agricultor está la mujer del agricultor o sea somos el 50 por ciento es raro que tú vayas a, a un digamos una explotación agraria pero desde siempre no desde ahora Y eh, no está en la mujer, porque si, mira, en el museo de Pusol mismo, tú vas y ves las fotografías antiguas, de, digamos, de mi abuela o de tiempos de eso, y tú siempre verás a una mujer en la fotografía, pero siempre está allá, a las afueras, digamos o cuando se trillaba en, digamos, en las eras, en el campo, en la casa, la mujer estaba pues, siempre o barriendo, o cuidando de los niños, o la veías por allí, siempre a la, a la parte de fuera. La mujer siempre ha estado y siempre estará. ¿Y ha sufrido discriminación, Tere? Sí, es que antes la mujer no tenía, digamos, es que no podía hacer nada, digamos, sin, sin una autorización eh, la mujer no, pues, no tenía un. Un, abrir una cuenta en un banco, gestionar sus, necesitamos la autorización del marido, hasta para hacerse el carnet de conducir. Todo eso cambió a raíz del, digamos, cuando se abolió, digamos, el acto de patriarcado, la mujer ya empezó a conducir, ya era auto, autosuficiente, digamos, ya se podía desplazar a la ciudad, ya, y ahí ya comenzó a, digamos, a, A valerse, digamos, por ella misma. Porque hasta entonces necesitabas la autorización para todo. Mm. Eh, es que... te la daban, no es que no te la dieran, pero, pero la necesitabas. ¿eh? Y tú ibas a abrir una libreta y necesitabas llevar o la firma de tu padre, si eras soltera, o la de tu marido en el caso que fueras casada. Aquello, aquello terminó cuando terminó el franquismo, eh, Tere, eh, Y ahora, en estos momentos, eh, ANFAR, eh, ¿desde cuándo se creó precisamente para, para ayudar? Bueno, bueno, nosotros estamos desde el año 2000 con la provincia de, de Alicante. A nivel nacional está desde antes, pero nosotros llevamos muchos años y ya hace sí, veintitantos años. ¿Vale? Uh -huh. ¿Y qué se ha conseguido en esta carrera por empoderar a la mujer del Candel? Pues ante todo, hacerla ver a ella, porque si tú no te ves, no esperes que los demás te vean. Tú tienes que hacerte visible tienes que, y ser consciente de lo importante que eres. Y muchas veces tenemos aún la costumbre de decir: Es que yo ayudo a mi marido. No, tú no estás ayudando a tu marido en la explotación. La explotación es de los dos. Soy su hay veces que sois autónomos los dos o no, estás casada en bienes gananciales y si hay pérdidas que afectan a ti, a la mujer, y si hay ganancias pues también te afecta, o sea, la mujer trabaja con codo el, con el hombre en el medio rural y ahora muchas mujeres eh, tienen, digamos, la explotación igual las llevan ellas solas, a lo mejor el marido trabaja en otra cosa, han heredado las tierras de sus padres o todo lo que sea, Y ahí, sí, ya, digamos que están al cargo de, de la explotación ellas mismas. Mujeres empresarias, ¿veremos sí. algún día a, a la agricultura del año? Porque hasta ahora siempre <risa> se han dado <risa> al agricultor del año. Bueno, en realidad sí que se ha dado al agricultor, del, a la agricultora del año. Eh, pero en conjunto con el marido a eh, una hará unos cuatro o cinco años se le dio a Vicente y a Mari María en Pérez a su mujer se les dio la distinción a los dos porque los dos gestionan la empresa ella se hace cargo de unos invernaderos que tiene y tal y se les dio a los dos a ella sola, a una mujer sola aún no se le ha dado pero hablaremos con Asaja a ver si tal y se va dando cuenta que hay <risa> Que, que sí que lo sabe porque hay socios tanto de asaja como de Anfar que, que llevan la explotación eh, Sí, yo creo que sí, señora. Eh, sí, esta es la lucha por empoderar a la mujer eh, ya sea del ámbito sí, rural sí. como del ámbito urbano pero hemos hablado de que sufrís un aislamiento el aislamiento también ayer hubo esa concentración contra la violencia de género también pasa factura para los, las mujeres que sufren eh, malos tratos Claro, al estar aisladas es más difícil detectar eso. Eso, porque tú vives en la ciudad pues si puedes oír gritos o malas voces o empujones o algo en, digamos, en el piso de al lado o tal. Pero en el medio rural es muy difícil detectar eso por, la, por el aislamiento. Debe de haberlo. Yo no sé de nadie en conjunto que sí pero sé que, hombre, no, no digo que no, pero no sé de alguien que diga, mira, malos tratos, hombre, se denunciaría, pero sí que, lo, sí que seguro que lo hay. En estos sí. momentos, ¿cómo, ¿cómo está el candelchi, sí, la mujer en el candelchi, después de la pandemia, con el trabajo, bueno, la falta de agua, o bueno, no, mejor, falta de agua no, porque hay no, agua acumulada, agua. Eh, ay, pero ay, la amenaza del la trasvase. O sea, eso es la, la espada de Damocles tanto a, a, para la mujer como para el hombre, o sea, para el medio rural. Esa, ese, digamos, no saber si vamos a tener agua, eso es, vamos, es nuestra mayor preocupación, ¿no? Y de ahí pues hay que seguir trabajando para que se nos garantice el agua y un agua de calidad, dado que no, no la dan el agua del traslace. Es que no nos dan, no, no, no, eso no nos dan, no, porque nosotros la pagamos bien claro y hay unas negociaciones y hay muchos trasbases y han pegado solo en, la, en el trasvase del Tajo Segura y eso no puede ser. Hay que seguir trabajando ahí para, para hacer hincapié en, en tener buena calidad del agua y, y así, pues, poder seguir, digamos, cosechando buenos productos, que es lo primordial, tienes que ser buena calidad que Gracias a la agricultura no ha hecho falta digamos, y no ha habido necesidad en esta triste pandemia que hemos pasado, porque desabastecidos no hemos estado ni aquí en la provincia de Alicante ni en toda, toda España, porque España es un país agrícola y eso es lo que debíamos de, de ser conscientes, lo importante que es y lo bueno que ha sido no depender de terceros países. Porque si hubiese que haber hubiese que hubiese traído lechuga, tomates, carne o lo que fuera, ¿qué hubiese pasado? Estaban las fronteras cerradas mm. y eso deberíamos de ser conscientes. Los agricultores, que por pues sí lo somos porque vivimos de eso, y la gente de la ciudad. Es que muchos creen que, que, que las cosas crecen en los mercadillos o en los grandes, las grandes superficies y no, no es así. Eh, hay que seguir ahí. Eh, ¿Se sienten arropados por las eh, instituciones públicas? Hombre, hay muy buenas palabras. Sí que nos apoyan en algunas ocasiones y tal, pero hay que seguir insistiendo y una vez y otra vez porque de vez en cuando se nos olvida, a todos se nos olvida. ¿Me entiendes? Pero hay que estar ahí trabajando. Sabemos, sabemos lo que eh, suponen la, las consecuencias del desabastecimiento. Eh, la agricultura no lo ha. No, no hasta ahora siempre nos han estado alimentando, ha sido la despensa en, en épocas sí. duras. Pero eh, supongo que esta crisis económica y energética les está pasando a ustedes también factura. Pues está casi empezando a pasarnos porque muchas veces, eh, claro, nosotros eh, también necesitamos la electricidad y todo eso. Los ahora cuando empiece todo a subir y digamos nuestros productos se mantengan aquí al mismo, al mismo, digamos, al mismo nivel y al mismo precio, pues claro que nos afectará. Aún no hemos llegado a afectarnos gran cosa, pero ya, ya empieza. Pues esperemos que no, no sea mucho y que acabe, no, pues, acabe esa sí, escalada sí, del precio de la luz. Sí, yo, yo creo que esperemos que sí. Tere Antón, estoy oyendo que a medida que nos acercamos a las 11 hay más ruido de fondo. Sí, pues eso sí. Significa... sí y, eso, y eso que, digamos, estoy a las afueras de la jefatura. Me he ido apartando de, del núcleo de eso porque ya están las socias y simpatizantes llegando. Y vamos a, a visitar aquí la jefatura y vamos a aprender algo uh -huh. y, y a convivir con, con un ratito aquí con los miembros de la jefatura y para que nos den seguridad y nosotros uh -huh. pre las preguntas que consideremos y necesitemos para nuestra tranquilidad. El éxito de participación de este acto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural de Anfar pone de manifiesto que las mujeres han despertado en el Camp hacia esa lucha feminista, hacia la igualdad Sí, las mujeres siempre han estado ahí, digamos, haciendo fuerza para conseguir, digamos, un mismo nivel y eso. Sí, sí, la mujer tiene que estar ahí, hacer visible y hacerle ver a la sociedad que somos importantes. Y para eso, como he dicho antes, la primera que debe de considerarse importante es la mujer. Si tú no te consideras importante, no lo eres. Eso es como cuando te... Te pones un vestido que vas a una boda o vas a un bautizo o un día de playa, si tú te pones el bañador y dices, uy que bien que estoy, todos se van a ver bien. Ahora, como tú te veas, pues no, no te ve la gente y en el medio rural debemos de conseguir eso, hacernos visibles nosotras, hacer trabajar y potenciar, el, digamos, el potencial que la mujer tiene en el medio rural. Pues con ese mensaje de la presidenta provincial de Anfar, Tere Antón, ponemos el punto final a esta entrevista. Gracias, Tere. Gracias a ti. Hasta luego. Este 1 de noviembre volverán a abrirse las puertas de Santa María. Volverá a resonar el órgano. Año y medio después, Elche coronará a su patrona. Sigue en directo el Misteri delts desde las 10 de la mañana con la véspera y a las 5 de la tarde la festa. El 1 de noviembre, en directo en Teleelts, el Misteri delts.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 Reitalia. Italia!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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho minutos para llegar a las once en punto de la mañana y aún no hay tiempo para seguir disfrutando de un clásico cinematográfico como este. Start to play Dance with me Make me sway Like a lazy ocean Hacks ashore, Hold me close Sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me Sway with ease When we dance You have the way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be on the floor Till my eyes you see Only you Only you have that magic technique When we stray I grow weak I can hear the sound of violence Long before it begins Make me feel as only you know how sweep me smooth Sweet me now. <laughs> Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway, I grow weak I can hear the sound of violence Long before it begins Make me feel like only you know how sway me smooth şey ana radio marca 101.4, la radio de Elche.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este martes eh, 26 de octubre. Lo hemos dedicado en la tertulia política a hablar de los asuntos que se abordaron ayer en el pleno ordinario del mes de octubre y también de otros asuntos de actualidad y sobre todo las relaciones tan tirantes que hay entre el Partido Popular y Partido Socialista porque hemos tenido a los representantes de ambos partidos en el ayuntamiento como es el portavoz de adjunto del equipo de gobierno Ramón Abad y la concejal del Partido Popular Loli Serra. Después hemos hablado con el mestre de capella Javier González, respira algo más aliviado después de la prueba del Ángel porque se cerró con éxito los nuevos escolanos, los niños que van a interpretar los papeles eh, infantiles del Misteri, los papeles femeninos del Misterio, pues tienen ya eh, las voces proyectadas, eh, preparadas para proyectarlas a 25 metros de altura y pasaron con aprobado. ...la prueba de los aparatos aéreos... ...las representaciones comienzan, ya lo saben ustedes... ...el 29 de octubre... ...y terminan el 1 de noviembre... ...con la primera y segunda parte... ...del Misteri del Che... ...que se va a llevar a cabo a puerta cerrada... ...con el público sorteado... ...y que Teleelch va a retransmitir en directo... ...recuerdenlo... ...y hemos terminado... ...después de la ronda de noticias... ...entrevistando a la presidenta provincial... ...de la Asociación de Mujeres eh, Vecinales... ...del Camp de Elch, eh, ...rurales, de la Mujer Rural... ...con motivo de ese Día Internacional de la Mujer Rural... ...que se celebró el pasado 15 de octubre... ...y que hoy... ...se ha programado esa jornada de convivencia... ...en la Jefatura de la Policía Local... ...se van a centrar sobre... ...en la Seguridad Ciudadana... ...en el Cández... ...en esa jornada conmemorativa... ...del Día Internacional de las Mujeres Rurales... ...hemos hablado con Tere Antón... ...sobre la situación de este colectivo... ...y el empoderamiento... Esa, ...ese trabajo que han realizado desde hace... Muchos años desde que comenzó esta asociación su andadura para empoderar a las mujeres del ámbito rural. Nosotros nos vamos y ya está con todos ustedes Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. La Glorieta vuelve mañana miércoles. Hasta entonces.